En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa, La Verdad, una alternativa, junto a su gran amigo, el ingeniero Claudio Rojas, que nos trae grandes invitados, interesantes temas de conversación. Si quiere escuchar un programa que le va a abrir la mente lo va a hacer reflexionar y pensar, cambie la radio. Si no, escuche este programa que viene muy interesante el día de hoy. Claudio, adelante, presenta tu invitado. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos eh, de día en una nueva edición de nuestro de su programa La Verdad, una alternativa Felices y con un interesantísimo invitado Él es Lucio Cuenca activista en conflictos ambientales es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos medioambientales Hola Claudio, muchas gracias ¿Cómo estás por, Lucio? ¿Qué, de, de, un verdadero placer eh, tenerte acá es un verdadero privilegio porque sabemos que andas viajando por, por todas partes, viene llegando de Inglaterra, ya te vamos a preguntar de eso. Pero, eh, para nuestro público, la pregunta que seguramente van a querer hacerte ellos es que el tema de Quintero puchuncaví que es un tema tan... que lo hemos visto en el último mes, diría yo, o en el último un par de meses, eh, como que se ha ido aplacando en los medios de comunicación masivo en consecuencia la gente tiene que pensar que el problema puede estar superado uh -huh. ¿qué no puedes decir tú al respecto Lucio? mira <coughs> o sea eh, hay un manejo comunicacional de la situación, yo creo que en concreto salvo la paralización parcial de una de las empresas no ha ocurrido nada sustantivo en Quintero Puchuncabiz que nos muestre de que eh, se tomó una medida que cambie el curso de lo que ha venido pasando ¿no? eh, porque hay que tener en cuenta primero que bueno es una zona castigada por la contaminación desde varias décadas y que estas situaciones de eh, de crisis aguda de contaminación y intoxicación de personas niños y sobre todo niños de Y, y adultos mayores eh, se venía dando ya de alguna manera en los últimos años la escuela la agrega yo creo que la gente se debe acordar que también fue una, una noticia dura de, eh, de conocer y eh, bueno y hoy día esto que, que es eh, o sea hay, hay que considerar que van ya 2000 personas intoxicadas atendidas en los centros médicos de quinteú cuchuncavi es probable que eh, sean más personas las intoxicadas pero que no mostraron síntomas eh, tan notorios ¿no? eh, para llegar a un centro asistencial pero es muy probable que, que que alguna otra gente los síntomas que tuvo los puede haber confundido con un refrío, con otras patologías, ¿no? Y finalmente, claro, no concurre al centro existencial y no aparecen en las estadísticas. Pero acá la crisis que hubo eh, pudo haber muerto gente. Pudo haber muerto gente en la calle, eh, eh, haciendo caminando, haciendo deporte, en las escuelas. ¿no? Entonces una situación extremadamente grave. Lamentablemente tenemos una institucionalidad ambiental que para eh, este tipo de casos es muy lenta para actuar, es, eh, est el Estado está fragmentado, entonces eh, lo que atiende la Superintendencia de Medio Ambiente eh, tiene que ver con estrictamente las cuestiones ambientales, pero el tema se manifiesta por la problemática de salud y resulta que salud no tiene las herramientas eh, o las tiene pero por voluntad política no las ha querido tomar y eh, eh, porque allí lo que se necesitaba hacer era paralizar todo el complejo industrial o sea las 17 empresas que emiten sustancias contaminantes al aire debieron haberse paralizado y haber estudiado cuál era la que había causado cuántas de ellas causaban el, el problema y haber visto Eh, vuelto a normalizar quizás la actividad industrial pero absolutamente limitada y controlada entonces aquí queda el descubierto que hay una prioridad política por la cuestión económica ¿no? lamentablemente por ejemplo yo recuerdo el caso del 2011-2012 cuando fue la crisis de ferreirina por malos olores del funcionamiento de los super sí. allí fue el ministro Mañanich y, y paralizó a través de un decreto del ministerio de salud por razones sanitarias, paralizó el funcionamiento de eh, AgroSuper. ¿Por qué acá no se podía hacer cuando la situación era mucho más grave, comprometía mucha más gente? Sí, los otros eran ¿No? malos olores, no Claro, que también afectan a la salud, porque los malos, detrás de los malos olores también hay sustancias químicas que ingresan al cuerpo y te, mm. te afectan, digamos. Mm. Entonces... Eh, Acá en realidad esto es producto de un abandono de parte del Estado, de, una, de un accionar eh, premeditado de las empresas, porque las empresas saben los productos químicos que usan, las emisiones que generan, la, cuánto de eso que ingresa a, de alguna manera al, al organismo de, la, de los seres humanos causa eh, problemas a la salud. Allí lo que se manifiesta en esta crisis son situaciones agudas de intoxicación. Pero esa población lleva expuesta a esas sustancias contaminantes por mucho tiempo. ¿no? Y ya se sabe que hay ciertas patologías que se desarrollan en mayor proporción en esos lugares que en otros lugares de Chile que no están expuestos a la contaminación. Entonces, eh, bueno, por eso se habla de zonas de sacrificio. ¿no? Que es una denominación que en realidad la, la comunidad se, se autodefine de esa manera. Porque ellos se constatan ...abandonados por el Estado... ...que hay un actual premeditado de las empresas... ...o sea, hay una discriminación... ¿no? ...en cómo se está tratando a esa zona... ...a diferencia de otras zonas del país... ...o sea, hay una situación de injusticia... ...ambiental notoria... ...y a pesar de que han habido... ...planes de descontaminación... ...han habido... Eh, ...en los últimos años un plan de recuperación... ...ambiental y social... ...que creó el gobierno anterior finalmente tú te das cuenta que la situación no se supera, ¿no? Y, y claro, puede ocurrir que el gobierno y las empresas están apostando a que se desgaste el movimiento, a que la gente se canse, que de alguna manera se baje un poco o se estabilice la situación de, de contaminación, pero finalmente no, no actuar sobre el fondo del problema. Y eso es lo grave, ¿no? O sea, acá como lo ha pedido la misma gente de, de Quintero Puchuncabí, acá hay empresas que se deben cerrar. O sea, allí hay cuatro termoeléctricas a carbón de la empresa AESGENER, que anda por acá en el cajón del Maipo, del, del, sí. del maipo ¿no? con, con Alto Maipo. Eh, hay cuatro termoeléctricas a carbón. Está la fundición, antigua fundición de Codelco, que genera mucha contaminación. Aunque hayan invertido en poner algunos filtros allí, para nada se resuelve el problema con la fundición de Codelco. ¿no? Entonces, a lo menos, las termoeléctricas, la fundición, debieran eh, paralizar definitivamente y someter a revisión al resto del parque industrial. ¿no? Y, y, y en el camino del mediano plazo debieran mejorarse las normas ...que eh, regulan la contaminación eh, del aire, del suelo y del agua en nuestro país. Nosotros estamos a la mitad de las exigencias de otros países... ...de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá... ...o sea, ¿por qué eh, la ciudadanía, las personas, las comunidades de este país... ...tienen que tolerar el doble de contaminación de, que, de lo que se tolera en otros países? eso es una situación discriminatoria ¿no? o sea finalmente establecer un máximo de contaminación es una decisión política o sea porque cuando tú dices voy a tolerar tantas sustancias químicas, significa que hay una cantidad de gente que tú o la estás salvando o la estás condenando a sufrir problemas de salud esa es una decisión política que toma el Estado ¿no? y aquí las normas que tenemos son muy eh, muy bajas y a partir de la experiencia de Quintero cuchucaví y de otros lugares de chile eh, debiera eh, mejorarse sustancialmente las normas sí. o sea no, no no podemos seguir en este sí. en, en esta situación ahora yo agregaría también que es una decisión económica sin duda porque eh, sin lugar a duda que aquí hay patrones eh, factores económicos que determinan esa decisión política ahora sí. ¿Y, y, y en qué me baso? En que no solo no esta zona está determinada como sacrificio y está ahí, sino que hay proyectos para ampliación, por ejemplo de Oxegín. Entonces, o sea, de qué estamos hablando esto esto va ir, no tiende a desaparecer ni, ni a disminuir, sino que tiende a aumentar. Y está no, aprobado, pues está aprobada la ampliación. No, incluso se estaba aprobando y entiendo que está ya vigente una eh, en el ordenamiento territorial una ampliación del parque industrial ¿no? eh, se agregarían como 500 hectáreas adicionales a esa zona que ya está sobrecargada de empresas contaminantes entonces o sea por eso la gente se siente postergada eh, discriminada, abandonada por parte de las políticas públicas, por parte del Estado porque a pesar de ...los reclamos, las propuestas... ...las eh, eh, las protestas... ...que viene haciendo la gente por muchos años... ...acá no se toma las medidas que de fondo... ¿no? ...o sea, hay una... ...hay desidia finalmente... ¿no? ...o sea, se actúa premeditadamente sabiendo... ...que la gente allí está... está ...hazándolo eh, mal... ...claro, ahora yo creo que en esta vuelta... ...que es mucho más grave de lo que ha venido ocurriendo en años anteriores y eh, creo que lo que ha, ha logrado el, el, el conflicto quintero cuchuunncaví bueno primero es generar hasta ahora una movilización eh, permanente buscando eh, soluciones la, la comunidad en esa zona tiene propuestas o sea acá no es solo y eh, protestar por por, por por protestar claro y eh, Por otro lado, se ha logrado generar la solidaridad de muchas otras organizaciones y eh, ciudadanía. Tú ves, durante estas semanas últimas que han habido eh, acciones de solidaridad, movilizaciones, se están recolectando alimentos para apoyar la, la, las, eh, eh, la, la gente que funciona en la Plaza de la Dignidad, como ellos le han denominado a la Plaza de eh, Donde está donde se concentra la actividad de coordinación de la gente eh, para bueno apoyar y sostener esa, esas iniciativas no la gente tiene que comer la, esto ha impactado tremendamente la economía local no mantener esta situación abierta ha impactado eh, fuertemente al comercio a la actividad turística eh, y por eso bueno por eso lo, los chicos se han tomado los colegios por eso Eh, ...han tenido que venir a Santiago y tomarse el Ministerio de Medio Ambiente... ...o sea, se nota que hay una, una, un, una reacción masiva... ...una reacción que ha logrado eh, conmover a mucha gente... Eh, ...y lamentablemente, como tú dices, los medios de comunicación eh, masivos... ...o que tienen intereses también cruzados en este tipo de problemas empiezan a hacer desaparecer premeditadamente el problema y el problema sigue existiendo la gente sigue movilizada la gente sigue haciendo gestiones ya. para eh, eh, encontrar soluciones al, al problema Sí, y ahora no tiene el problema es que la gente empieza a quedar huérfana ¿no? ya porque el aval de los medios de comunicación sin lugar a duda que, que es importante sin duda pero por eso existen programas como este uh -huh y existen redes de comunicación que hoy día no dependen tan directamente de los grandes poderes económicos y, eh, y yo creo que las mismas redes sociales contribuyen en, a, a mantener este, estos procesos y, y sobre todo las redes de medios comunitarios, de radios comunales de, de medios en internet ¿no? que mantienen al día a la, a la gente ahora acá esto además está cruzado por un caso importante que de alejandro castro que aparece muerto en valparaíso después de una movilización y que es que es una eh, un, un hecho alarmante ¿no? la familia lo ha manifestado o sea acá no se encuentra ninguna explicación para qué eh, eh, se diga que esto fue un suicidio ni en las condiciones en que él se encontró ni el contexto en el que él se estaba desenvolviendo el último tiempo ni lo que él estaba haciendo él era un dirigente sindical de los pescadores artesanales eh, o sea, tenía muchos proyectos de vida estaba muy inserto en las coordinaciones que tienen que ver con la, la, la lucha por el medio ambiente de Quintero Cuchuncabí eh, que justificaran ese, ese hecho digamos. entonces acá también hay un afán de en reprimir de generar miedo ¿no? eh, para inmovilizar y yo creo que afortunadamente eh, la, la inteligencia colectiva eh, la dignidad con la que la gente está enfrentando este tipo de proceso eh, se, se pone por sobre eh, los miedos que se le quieren inculcar digamos al, al, al proceso y, y eso es muy valioso yo creo que allí se demuestra que hay una convicción eh, mucho más profunda y que hay un daño que efectivamente se reclama a su reparación o sea no es una eh, no, no, no es una, una, una cuestión específica temporal que va a pasar o sea que la gente ha tomado conciencia de que está en un problema y que eh, frente a esta crisis necesitan salir mejor parados necesitan salir en mejores condiciones y yo creo que todos debiéramos solidarizar en esa dirección. ¿no? De, que, eh, de que efectivamente las autoridades tomen eh, las medidas la, la superintendencia de medio ambiente eh, Está formulando cargos a las distintas empresas Son procesos larguísimos Pueden durar uno o dos años en que la superintendencia Termine un sumario y establezca una sanción Para alguna irregularidad que pudo haber detectado Pero eso... En algunos casos, yo estuve revisando las resoluciones de la superintendencia, en algunos casos son formulación de cargos por infracciones anteriores, de tiempos anteriores, de un año an antes de que ocurriera esta crisis. ¿no? Entonces, no, eh, no no tenemos hoy día la confianza de que la institucionalidad y las autoridades que están gestionando esto nos arriben a buen puerto hoy. ¿eh?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 Los auditores, estamos de vuelta con después de ese interesantísimo tema que nos... de los prisioneros ¿eh? muy apropiado para el tema que estamos hablando ¿no es así Lucio? Sí, por supuesto, <risa> las industrias como dicen sí. Bueno, estábamos hablando del, de Quintero y tenemos tanto que hablar digamos y hablamos de zona de sacrificio ¿Es Antofagasta una zona de sacrificio? A ver, dentro de las zonas que sean autodenominadas zona de sacrificio en Tofagasta no aparece con esa denominación. O sea, Mejillones, eh Tocopilla, Huasco, eh, Coronel son las que se conocen como propiamente zonas de sacrificio por la alta concentración industrial que eh que tienen de, de industrias altamente contaminantes. La mayoría de ellas hay termoeléctricas a carbón, por ejemplo. Esa es una, una dinámica. O fundiciones, como también en Huasco. ¿no? Entonces son eh, emisiones contaminantes extremadamente peligrosas. Son metales pesados, son eh, niveles de concentración alto de sustancias altamente tóxicas. El caso de Antofagasta, eh, yo creo que crecientemente se ha ido deteriorando a partir de la masiva expansión de la minería en la zona. Y, eh, y yo creo que junto a Chañaral, por ejemplo, que es un caso histórico de contaminación minera, donde por 50 años la, la minería descargó relaves directamente a la bahía de Chañaral. O sea, lo que se ve como una playa hoy día, eso no es arena, son son relaves ahí, ahí donde ¿no? se bañó lago. Mi... ahí donde fue Ricardo Lagos a bañarse para decirle que no habían problemas cuando la gente está sufriendo las tasas de cáncer y de enfermedades respiratorias y otro tipo, eh, neurológicas eh, y el ex presidente lago en ese tiempo se fue a bañar como para decir que allí no habían problemas ¿no? y los problemas siguen, persisten y no, no se han resuelto ahora, Antofagasta eh, crecientemente ha ido tomando conciencia eh, primero se daba esta situación que de alguna manera inmoviliza a la gente no esto de que mucha gente que vive ahí depende de la minería del punto de vista laboral pero empiezan a aparecer y a tomar conciencia sobre las problemáticas generadas pero también eh, a ver que el gran beneficio económico supuesto que trae la minería no queda en la región no y la, las, eh, los impactos si sí quedan, y esos impactos uh -huh. en el caso de Antofagasta se han transformado en, por ejemplo, estar respirando altos niveles de polvo que provienen de los minerales que de alguna manera pasan uh -huh. por esa zona, ¿no? Ya que sea constituyen algún... relaves, ¿no? No, en este caso son son minerales, por ejemplo, que vienen a través del ferrocarril desde de, de Bolivia al puerto de Antofagasta, no? eh, eh, minerales de plomo, hay, hay un sector de Antofagasta que tiene altos niveles de contaminación de plomo, pero también los concentrados que sacan las, las grandes mineras de cobre, ¿no? en esa zona cercana están eh minera escondida, Mantorran. Eh sí, también están las mineras del grupo Luxi, ¿no? Michilla, Esperanza, eh, está la, eh, hay otro proyecto que se llama Saldivia, ¿no? Eh, bueno, además de Codelco. ¿Sí? Con Chuquicamata, con El Abra, con no, El Abra no antes de Codelco, pero pero están están asociados, digo. Eh entonces empieza a tomar conciencia la gente y, eh, y hoy día hay un, hay grandes movimientos ciudadanos en Calama y en Antofagasta que están reclamando por las condiciones ambientales que han deteriorado la salud de la población y eso te demuestra que también eh, eh, hay una ciudadanía movilizada que, que constata un, un problema, un deterioro de su calidad de vida fíjate que por ejemplo en Antofagasta la mitad del agua potable que consume Antofagasta no es agua dulce, no es agua fresca es, es agua desalinizada ¿no? si bien mucha gente presenta eso como una ventaja de la tecnología y una solución pero en realidad lo que está ocurriendo es que el agua fresca, el agua dulce que viene desde la cordillera la consumen las mineras y la gente en la ciudad tiene que consumir agua desalinizada eso significa que tienen el agua potable más cara de chile pero también el agua desalinizada no tiene las mismas propiedades que el agua dulce natural ¿no? entonces por ejemplo hace algunos años atrás les falló el sistema de desalinización y se les pasó una, una microalga en el agua y causó una intoxicación masiva en prácticamente toda la ciudad no porque esa alga Eh, afectaba al sistema digestivo ¿no? entonces por eh, ciento no es que no haya agua dulce hay demasiada minería que consume el agua dulce que debiera estar disponible para las personas para la comunidad entonces ha surgido por ejemplo en antofagasta un movimiento que se llama eh, el polvo polvomata ¿no? porque han constatado y hay estudios que dicen que a propósito de la actividad minera que está ...en el entorno y que pasa a través de la ciudad... ...hacia el puerto... ...o hacia las distintas actividades portuarias... ...está generando graves problemas... ...y ha sido un movimiento muy masivo... ...que eh, de alguna manera... ...le da una respuesta a quienes... Eh, ...bueno, quieren mostrar Antofagasta... ...como la capital minera del mundo... ...como que no hay problemas... ...como que hay mucho beneficio económico... ...y eso eh, en realidad para la gente que que vive en la zona no están así. O sea, afortunadamente yo digo porque para mí es muy importante frente a estas problemáticas, frente a la crisis ambiental que vive el país en general, yo creo que hay una gran esperanza en que cambiemos las cosas en la medida que hay una comunidad consciente, informada y activa. ¿No? o sea, el, si, si no hay gente que plantee la sí. problemática nadie va a movilizarse y nadie va a buscar solución para los problemas y yo creo que eso es muy, es muy importante y por eso insistimos nosotros en que los problemas ambientales y cómo se revelan estos en los territorios también es parte de las injusticias que el país vive o sea, acá, así como hay una mala distribución de la riqueza hay una mala distribución también de los males que tiene esta sociedad, este sistema. ¿no? O sea, acá la contaminación se concentra fundamentalmente en lugares donde eh, donde los niveles socioeconómicos son más bajos, ¿no? eh, donde hay comunidades de pescadores artesanales, donde hay comunidades indígenas, donde hay comunidades rurales, campesinas, o también en las zonas urbanas, en las comunas periféricas, que, eh, que tienen que estar permanentemente recibiendo mayor carga de contaminación o recibiendo menos beneficios ambientales que los que debiera tener. Por ejemplo, si tú lo analizas en el área metropolitana respecto al tema de las áreas verdes, o sea, claramente aquí hay eh, políticas discriminatorias, hay distribución de recursos que no son equitativos para que todo el mundo tenga acceso a los recursos Eh, a los beneficios que representa vivir en una naturaleza o en un entorno más sano entonces eh, eh, eso también ocurre en Antofagasta ocurre en Calama eh, y, y, y claro, son entre comillas es, eh, zonas de sacrificio o potenciales zonas de sacrificio pero en realidad a mí me gusta más hablar de que eh, de que hay ciudades conscientes y movilizadas en acción buscando soluciones ¿no? uh -huh. esto de auto eh, yo entiendo la situación de Quintero Cuchuncabí y otros lugares porque se ha llegado a un extremo de abandono y discriminación de niveles de contaminación que no se permitiría en ningún otro lugar del mundo ¿no? y yo entiendo que la gente se, eh, se autodenomine de esa manera como una forma de plantear es la gravedad del problema en el que se está viviendo yo creo que a nadie le gustaría vivir en una zona que se denomina zona de sacrificio una zona que porque qué es lo que es el sacrificio finalmente una zona que se descarta una zona que eh, desde el centro del país desde los poderes políticos económicos se ve como una zona desechable como una como una claro. zona donde las personas no tienen el mismo valor que las personas ya, que viven en otros claro. lugares y Además, imagínate para esa gente, patrimonialmente se han sido afectados porque sus casas no valen nada en este momento. No, claro, y, y y como te contaba, o sea, ya está afectando ahora que ya viene el tiempo un poco mejor, ¿no? Zonas que viven en una buena parte del año de los productos del mar o de las actividades y los servicios turísticos. Eh, están profundamente afectados en este momento, o sea, el no. pequeño comercio los restaurantes no. o sea, eh, están Todo sufriendo la, las consecuencias sí. del, de la contaminación sí. Lucio, mira, eh, estábamos en el norte antes de venirnos para acá yo me gustaría quedarme en el norte porque veníamos conversando algo muy interesante de Pascualama, que está por definirse, justamente en el Tribunal Ambiental de Antofagasta cuéntenos sí. un poquito eh, un ...haznos una pequeña reseña... ...para nuestro público... Eh, ...nuestros auditores... Eh, ...de lo que ha sido Pascualama... ...y por qué en este momento está... ...en eh, un momento tan decisivo... ...sí mira, el Pascualama es un conflicto... Eh, ...emblemático... ...dentro de los conflictos... ...entre comunidades locales... ...y grandes proyectos mineros... ...el conflicto Pascualama... ...partió del año 2001... ¿no? ...o sea, es un conflicto que ya lleva... ...casi 18, 17, 18 años... Y donde una de las tónicas que ha tenido este proceso a lo largo del tiempo es que eh, ha existido una comunidad que permanentemente ha estado activa, movilizada y que se ha ido también renovando en el tiempo. Tú, mm. O sea, los auditores y auditoras entenderán que sostener una lucha por 15, 17 años en realidad Desgaste. habían algunos que eran niños cuando esto partió y que hoy día son jóvenes o incluso adultos que eh, han, que se han formado y han crecido en esta situación de conflicto. Y eso eh, esa, ese proceso eh, al final se logró que el año 2013 se paralizara a la mitad del, de la construcción. Se tomó una medida cautelar que congeló la construcción y desde ahí, desde 2013 hasta ahora, se ha estado concentrado buscando que el proyecto eh, se elimine, ¿no? que se termine. <coughs> y eso se logró recientemente en enero de este año después de largos procesos judiciales que la Superintendencia de Medio Ambiente decretó el cierre total y definitivo del proyecto y eso hoy día eh, la, la empresa lo lleva a la discusión como, como parte de, de la institucionalidad ambiental al Tribunal Ambiental de Antofagasta en Chile hay tres tribunales ambientales el de Antofagasta que es el primero el de Santiago que es el segundo y el de Valdivia que es el tercero y cada uno de ellos atiende a varias regiones, o sea, son macro zonas, es un tribunal especial. Y, eh, y en este momento y en los próximos días está fijada eh, ya en la, la primera audiencia de alegatos en que las partes van a eh, ir a defender sus posiciones, la empresa está pidiendo que se anule esta clausura definitiva, y obviamente nosotros que estamos eh, trabajando con la comunidad en ese caso vamos a ir por supuesto a defender eh, la posición de que eh, se mantenga la clausura y que el proyecto se termine definitivamente no esto ha sido un calvario para una comunidad a la, la comuna de todo el carmen pero también las comunas aledañas que son parte del Valle Huasco que en total suman aproximadamente 70.000 mil personas ...que han estado amenazadas durante todo este tiempo por el desarrollo de este proyecto binacional... porque además un proyecto binacional, es un proyecto que está en la frontera de ambos países... ...y se desarrolla en ambos lados de la frontera, entonces es un proyecto gigantesco... ...es la empresa extractora de oro más grande del mundo, la Barricol tiene mucha influencia a nivel del mundo y, y en nuestro país también entonces es un gran logro y yo creo que hay que acompañar de alguna manera, tirarle buenas energías a la comunidad para que eh, se pueda ratificar eh, el cierre definitivo en este en, en este tribunal el próximo 6 de, 6 de noviembre ¿Mm? es, pues, eso es como en breve digamos lo que está... Pero tú tenías algunas aprensiones me decías Bueno, lo que pasa es que en realidad tenemos una institucionalidad que es muy favorable a los intereses económicos, ¿no? Y particularmente eh, estos tribunales, que son tribunales especiales, eh, son de hecho son tribunales mixtos, no son todos abogados los jueces, sino que son jueces, eh, dos abogados y un técnico. Eh, este tribunal costó mucho conformarlo, ¿no? Eh, hubo mucho cuestionamiento y tiene por los fallos que ha emitido hasta ahora eh, es, es bastante pro-minero por ejemplo en este tribunal se ha estado revisando el caso de Dominga y después que había sido rechazado en la región el proyecto Dominga este tribunal cambió la resolución no anuló la resolución de la región y por lo tanto eh, le dio el favor a la empresa al proyecto Dominga entonces tenemos eh... Eh, ...fundadas... Eh, ...preocupaciones de que en este caso... ...pudiera ocurrir algo similar a eso... ...lo que por supuesto sería fatal... ...porque acá... Eh, en, ...en este caso, este proyecto... ...sin que todavía empezara a explotar el yacimiento... ...ya se pudo constatar destrucción de glaciares... ...se pudo constatar contaminación de agua... no ...se pudo constatar afectación a la flora y fauna destruyeron, la, la misma resolución dice que destruyeron humedales altoandinos con especies vegetales que son protegidas, ¿no? que hay un, un daño irreversible. O sea, imagínate que si solo en el proceso de construcción han causado ese nivel de daño, o sea, dejar que esa empresa funcione, más allá de lo que a mí o a la comunidad le pueda parecer... Eh, desde el punto de vista de las afectaciones es un daño al patrimonio del país o sea que acá se está sí. destruyendo un ecosistema glaciar hay una pregunta que me imagino que se están haciendo los auditores, ¿esta es la última instancia? ¿es, la ¿Es última, inapelable el fallo es, de ellos? es la última instancia, de estos tribunales su fallo es de última instancia pero eh, queda un recurso posterior que se llama casación ah, ¿no? la, que se lleva a la Corte Suprema pero que no es una apelación propiamente tal, sino que se lo que se busca eh, es, es, por al, por cuestiones de forma eh, o de algunas irregularidades, anular el fallo eh, del tribunal, digamos, ¿no? pero eh, en, en, en los tictos es un, es un fallo de última instancia. ¿sí? Ahora, lo que ha demostrado esta comunidad en particular es que independiente de lo que diga la institucionalidad, se ha seguido eh, eh, movilizando eh, y buscando la manera, diseñando distintas estrategias para llevar adelante la decisión de la comunidad, que es que este proyecto no funcione. ¿no? Acá han habido muchas resoluciones a favor de este proyecto. Los gobiernos distintos de Michel Bachelet, de Ricardo Lago, de, de, de Piñera también, que pudieron tomar para paralizar esto no lo hicieron a pesar de haber sido emplazados en su momento solicitado eh, haber solicitado que se anulen los protocolos que se hacen con Argentina para que este proyecto pueda funcionar en el marco del tratado minero entre Chile y Argentina o sea, hay ha, había una, una amplia voluntad política de que este proyecto se lleve adelante y yo creo que es ejemplar Eh, lo que ha hecho la comunidad del Valle Huasco en ese sentido de sobreponerse incluso a momentos críticos como por ejemplo cuando después de haber dilatado mucho el inicio de la construcción en el año 2009, imagínate que esto está podía haberse empezado a construir en el año 2001. Por la acción de la comunidad esto se retrasa, recién pueden empezar el 2009. Y a pesar de eso y de recibir un golpe anímico muy importante, la gente se sobrepone a eso y vuelve a, eh, a seguir digamos buscando las maneras de, de impedir esto. O sea, yo creo que, eh, por ejemplo, Pascualama, el conflicto, la comunidad ha hecho una contribución excepcional no solo a defender su territorio, sino que, por ejemplo, a poner en la preocupación del país el tema de los glaciares Antes de Pascualama en Chile no se hablaba cotidianamente sobre los glaciares... ...no había preocupación académica, no había preocupación del Estado... ...y sobre todo de los glaciares que están en la zona norte de Chile. ¿no? Antes de eso no se hablaba de la crisis hídrica. En el caso Pascualama, a partir de, lo, de las eventuales consecuencias... ...que este proyecto podía traer, se empezó a hablar ¿no? de la crisis hídrica... ...de la sequía, de los problemas... Y eso, bueno, ha hecho que el problema del agua y los glaciares se transformen en, en problemas ciudadanos... ...en problemas de debate público, en problemas tratados en la escuela, en las universidades... ...hoy día hay mucha gente que se está formando como glaciólogos para poder preocuparse de esta problemática ...y eso ha sido una contribución que se ha hecho desde el Valle del Huasco, desde el caso Pascualama... ...fíjate tú que nosotros tenemos una responsabilidad frente a la comunidad internacional en Chile... ...está casi el 90% de todos los glaciares que existen en Sudamérica... ¿No? ...o sea, y los glaciares no son solo agua congelada... ...no son solo reservas de agua... ...los glaciares son, por un lado, testigo geológico ...de cómo ha evolucionado el planeta... ...a partir de estudiar los glaciares, por ejemplo... ...hemos sabido cuál es la composición química del aire... ...de hace 2000, 2000 años atrás... ...por eso hoy día podemos hacer comparaciones de qué lo que hay en la atmósfera hoy día y por qué eh, el cambio climático y el calentamiento global en comparación a lo que era la atmósfera hace dos mil años atrás en, en el planeta y eso ha sido por estos testigos de la naturaleza que son los glaciares que, donde han quedado burbujas de aire atrapadas por cientos de años o por miles de años miles. y esas burbujas que los científicos hoy día a partir de extraer testigos de, de los glaciares, se ha podido eh, establecer, digamos, y hacer esas comparaciones. ¿no? Pero también los glaciares son eh, reguladores de la temperatura, ¿no? o sea, son un componente también del clima. Entonces, eh, es, una, es, es una gran responsabilidad la que tenemos de proteger estos ecosistemas como parte del patrimonio de la humanidad. ¿No? entonces eh, yo creo que el desafío y lo que entendió y lo que internalizó la gente del Valle Huasco fue ese, ese nivel de la problemática uh -huh. ¿no? Eh, no solo que se defiende su terruño su eh, uh -huh. territorio sí, sino que también, claro o sea uh -huh. estamos hablando y acá como que de repente tú escuchas a, a, las, a las empresas mineras o a sus representantes que como que tratan estas cuestiones como si fueran Sí, cosas que se pueden echar al bolsillo que o sea no les importa poner un proyecto minero que destruya grandes zonas río de... no, de... o sea el agua de santiago está amenazada a su abastecimiento por el retroceso que han tenido los glaciares acá en el cajón del maipo producto del cambio climático pero también producto de la acción del, del hombre digamos eh, entonces eh, yo creo que nos ha enseñado mucho la eh, Eh, ¿Y qué importante, y qué importante sería que ganaran esa lucha? Porque sería la lucha de David contra Goliat y y nos estaría señalando a todos un camino, de que se puede, por o, con la lucha sostenida se puede. Por supuesto, a, a, además de los aportes, como ya lo mencionaba, y que yo creo por eso apelo también a la atención y a darle seguimiento y a la solidaridad eh, de la comunidad en general, Eh, y por eso pongo énfasis en estas contribuciones, ¿no? que van más allá de defender el territorio, que ya es una cuestión importante lo que Correcto. ha hecho la comunidad del Valle del Huasco, sino que nos ha hecho un aporte a todos ¿no? en términos de poner estas preocupaciones en la agenda en defender los glaciares porque son eh, ecosistemas que eh, tienen importancia más allá del límite del territorio local entonces yo creo que eso es importante que, que, que, que consignemos eso, esos temas y, y, y le demos esta dimensión como tú dices, sin duda acá, a mí me ha tocado yo estoy desde el comienzo en este conflicto soy un testigo privilegiado en ese sentido y, y yo he visto pasar a muchas pasar a mucha gente digamos en este conflicto ¿no? y gente que se decepcionó o que tempranamente dijo no, esta empresa es muy grande no, el gobierno no va a echar pie atrás y, y, y, y bueno y, y al final lo que prevaleció fue la convicción de esta comunidad y, y de bueno y de alguna gente que eh, orientados por esa sabiduría eh, pudimos mantenernos en, en el apoyo y, y diseñando distintas estrategias que fueran obstaculizando ganando tiempo generando problemas generando alianzas en el país pero también alianzas internacionales Acá ha sido clave el apoyo de organizaciones desde Canadá, ha sido clave la solidaridad con organizaciones de otros países donde opera esta misma empresa, como en Perú, como en Australia, como en República Dominicana, ¿no? que eh, generan presión para que eh, desestabilice a la empresa a nivel internacional. Entonces yo creo que eh, hay mucho que aprender, de hecho nosotros sacamos un librito, lo pueden encontrar en la página web del Olca, olca.cl, eh, sobre la historia de este conflicto eh, que me parece a mí emblemática en, en, en estos distintos ámbitos. Perfecto. Eh, Lucio, eh, cuéntanos un poquito de, de, de tu viaje que viene bajándote del avión de Inglaterra, vienes llegando, ¿en qué andabas por allá? Sí, mira, eh, bueno, hay, hay organizaciones en el mundo que, que son solidarias con, con lo que está pasando en nuestros países, sobre todo cuando están involucradas empresas que vienen de estos países. ¿no? En Chile operan muchas empresas mineras de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, eh, y en este caso específicamente estamos hablando de organizaciones que solidarizan desde Londres, desde Inglaterra, con eh, luchas eh, frente a la minería que se están dando en los distintos países. En este caso, era eh, eh, actividades relacionadas con una gran empresa minera, la más grande minera internacional que es la BHP Billiton, que tiene operaciones en Chile, que tiene el yacimiento minero de cobre más grande del mundo, incluso, Eh, es el equivalente a la suma de todas las operaciones que tiene Codelco o sea ese es el tamaño es esa empresa produce en Chile con minera escondida y dos proyectos que son más pequeños el eh, más de un millón de toneladas de cobre al año eh, es eh, aproximadamente el 21% de todo el cobre que se produce en Chile o sea es una gigantesca empresa uno de los principales centros de ganancia que tiene esta empresa es Chile ¿no? y Eso se está haciendo a costa de, eh, de afectar la vida de comunidades aymaras, quechuas y de atacameñas. ¿No? Entonces eh, nos invitan a representantes, de en este caso era una delegación de Brasil, de Colombia y de Chile, para eh, transmitirle a la sociedad inglesa lo que están haciendo sus empresas, sus... sus sus corporaciones transnacionales en nuestros países. Eh, también, bueno, para debatir y transmitir esto en ámbitos académicos, en las universidades o con organizaciones y también asistir a la asamblea anual de accionistas de la empresa. A mí me tocó estar junto con esta delegación y organizaciones inglesas en la asamblea de accionistas de la BHP Billiton es una gigantesca corporación. es Ahí uno siente al entrar al, al centro de eventos donde hacen su asamblea accionista, se percibe el, el poder que hay detrás de esta empresa y por eso opera como opera en Chile, digamos. O sea Acá la BHP Billiton eh, eh, incide muy fuertemente en los municipios donde está operando, incide muy fuertemente en los organismos fiscalizadores, en los organismos que tienen que evaluar sus proyectos. Eh, ellos destinan un 1% de sus utilidades a, entre comillas, proyectos sociales. ¿no? El año pasado, imagínense que ellos ganaron 2.800 millones de dólares en un año. 2.800 millones de dólares. Multipliquen eso por 670 y van a sacar la cantidad de millones de pesos que eso significa. Por lo tanto ellos, el 1% son 28 millones de dólares. Ahora uno podría decir, bueno, claro, eso es beneficioso. Pero esa plata en buena cantidad no se destina a hacer un buen manejo ambiental. ...no se destina a, eh, a, la, a, a una real preocupación por la región... ...por las comunidades cercanas a su proyecto... ...sino que se destina a mantener, eh, a cooptar... ...una buena parte de distintos sectores de la cultura... ...de instituciones que se dedican a... a, a ...no sé, a, a, a problemáticas que no tienen que ver directamente con... Eh, ...entonces ellos tienen una estrategia muy agresiva... ...para usar ese dinero... En, eh, ...en incidencia política... ...que les permita a ellos seguir operando sin hacerse cargo... ...de los problemas sociales y ambientales que están ...bueno, esas cosas las fuimos a plantear en, en esta reunión de accionistas... Eh, ...no hay mucha posibilidad en realidad de, de, de, de interlocutar con la empresa en, eh, a esa escala... ...ellos por supuesto plantean que todo lo están haciendo bien... Pero esta empresa en particular tiene, eh, un por ejemplo, una mina de carbón, el Cerrajón, en Colombia, que es terrible, la mina de carbón más grande del mundo, pero han desplazado miles y miles de comunidades indígenas en la Guajira eh, colombiana, o también fueron responsables de un gran derrame de eh, un embalse, de un tranque de relaves, en la zona de eh, Mariana, se llama el lugar, en Mariana. Belo Horizonte en, en, Norte de Brasil en, en, Claro, en Brasil Y eh, que causó una Afectó a, a un millón de personas Desde donde ocurre El derrame hasta la salida al mar eh, Murieron 20 personas O sea, un manejo Extremadamente irresponsable De sus operaciones que causa Ese nivel de, eh, de, de Problemática, entonces eh, Nosotros participamos de estos procesos porque entendemos que hoy día estas empresas globales también necesitan enfrentarse a partir de alianzas globales ¿no? o sea, como dice la vía campesina eh, eh, necesitamos eh, articular y globalizar la, la lucha y la esperanza a nivel internacional ¿no? o sea no, hoy día no, no podemos enfrentar estos procesos solo a nivel local tenemos que también ver cómo hacemos alianzas con eh, con otras organizaciones de la sociedad civil, del movimiento social eh, y en este caso de los países que donde tienen origen estas empresas hoy día hay, hay una discusión en el mundo respecto a lo que se denomina la responsabilidad extraterritorial hoy día estas empresas a partir de los acuerdos de comercio, de los tratados de inversión eh, están eh, acumulando muchos derechos por eh, que nuestros estados, nuestros países les están transfiriendo ¿no? entonces hoy día no es suficiente interpelar al estado o sea, también tenemos que actuar sobre las corporaciones y, y, y una manera es que se reconozca en los países de origen que los afectados de estas empresas puedan ir a demandar, por ejemplo eh, a Inglaterra a Londres, a los tribunales a los responsables de lo que está pasando acá o a las empresas canadienses y que la comunidad pueda ir a, eh, a Canadá también a buscar eh, justicia y reparación de lo que la, las empresas hacen. Esa es toda una discusión que hay en el mundo que, eh, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con eh, cómo se limita el accionar de estas empresas en relación al rol que están cumpliendo los estados hoy día eh, como el estado chileno entonces eh, eh, un poco en eso andamos en, en Londres yo segunda vez que me invitan, el año pasado fuimos a denunciar a la minera Los Pelambres del grupo Luxic fíjense ustedes que el grupo Luxic con el, con su minera es la minera privada más grande de Chile ¿no? de, de origen chileno pero lo que hemos descubierto con los amigos de Inglaterra ...es que en realidad no es propiamente una empresa chilena... ...ellos se instalaron en Londres... ...ellos tienen su casa matriz en Londres... ...entonces lo que se presenta acá como una minera privada chilena... ...no es chileno... ¿No? ...ellos para aprovechar los beneficios ¿De los justamente tratados? de los tratados... <risa> ...se instalan en Londres... ...cotizan en la bolsa de valores de Londres... ¿no? ...y aparecen y se relacionan con Chile como una empresa extranjera... ...tienen los beneficios de la inversión extranjera y acá se presentan como una empresa chilena ¿no? y tiene los beneficios de influencia política por ser, entre comillas, una empresa chilena y eso es un gran engaño porque al final toman del sistema las partes que a ellos más les conviene entonces acá son una empresa chilena pero resulta que eh, están eh, con su casa matriz en Londres entonces esas cosas son las que uno puede enterarse puede actuar sobre eso, denunciarlo en estas tribunas internacionales y Eh, y un poco a nosotros no, por, por, bueno, por el conocimiento que tenemos por la trayectoria que hemos hecho en, en estas temáticas nos invitan, de hecho participamos hoy día eh, en, dimos a conocer un informe eh, de justamente de la minería de las empresas inglesas en Latinoamérica que abarca 17 casos en 6 países de Latinoamérica donde las empresas inglesas tienen Eh, operaciones ¿no? y dando cuenta bueno del, del comportamiento de la situación eh, eh, en, en cada uno de estos países entonces eh, eh, para eso nos sirven estas relaciones internacionales eh, y que nosotros las enfocamos a fortalecer los procesos locales que en los que estamos colaborando eh, acá en Chile ¿no? No, o sea, no, esto no se hace desligado de las estrategias locales. Para nosotros muy importante que eh, se usen estas tribunas y estas alianzas internacionales en función de la, de la estrategia que se define a nivel local. no A nosotros no nos sirve hacer esto si es algo, eh, o sea, si solo actuamos en esa esfera, no sirve de nada. ¿no? O sea, acá esto tiene que ser parte de Y, y, y tiene que entenderse como un componente de una estrategia a nivel local, porque si no no se sostiene en el tiempo no no, no es factible que, que se traduzca en algo provechoso para la para la eh, comunidad que está luchando con esta empresa, así que en eso muy interesante lo que nos dijiste como, como, como las empresas chilenas esta empresa siendo chilena sin capitales extranjeros ...por el hecho de hacer un cambio de domicilio al extranjero... ...en este caso a Londres, a Inglaterra... Eh, ...pasa a ser y pasa a tomar todos los beneficios... ...de las megacorporaciones transnacionales. ¿no? No, y, y también ocupan en lo que hoy día se llaman los paraísos fiscales... ¿no? Mm. ...para poder triangular y poder eludir el pago de tributación... ...en nuestros países, porque eh, ese es el gran problema... ...uno de los grandes problemas, sobre todo en la minería en Chile... Eh, que es la escasa tributación que se paga ¿no? o sea, eh, si bien los minerales están definidos que son eh, bienes nacionales de uso público se les regala a las empresas y las empresas no pagan una renta por ese, por ese mineral que es de todos sí. los chilenos y chilenas sino que ellos pagan por ciertas utilidades que declaran pero tienen todos estos mecanismos para permiten, bajar las actividad que permiten claro para, para para bajar las utilidades que declaran a través de operaciones ficticias a través de la triangulación a través de esto de estos paraísos fiscales y eso está en manos de chile eh, poderlo cambiar ¿no? si nosotros tuviéramos una, una legislación más estricta por ejemplo que se limitara a a las, las inversiones extranjeras que no vengan de paraísos fiscales sino que vengan directamente desde los países de origen ¿no? eh, sería distinto porque, con, con origen conocido de, lo, de los dineros digamos, ¿eh? claro, con origen conocido eh, eh, hay algunas menciones en la legislación chilena que dicen que tienen que velar porque las inversiones extranjeras provengan de, de fuentes legítimas digamos, ¿no? que se conozcan para evitar el tema del narcotráfico y otras cosas pero en realidad nadie certifica eso nadie nadie da cuenta o sea, nadie puede dar seguridad incluso ni siquiera hemos logrado establecer por ejemplo que efectivamente se invierta en Chile lo que las empresas dicen que van a invertir o sea, cuando dicen que hay 4 mil millones de dólares para invertir en un proyecto minero y lo una cosa es lo que se dice y otro lo que se materializó ¿no? uh -huh. y allí hay una distancia grande y, y, y, y las autoridades seguían mucho por estas especulaciones y por estos indicadores uh -huh. que no revelan muchas veces la verdad de la milanesa sino que es un poco una cuestión ficticia entonces por eso es importante tener estas alianzas y, y poder acceder incluso a información que desde chile no podemos acceder fuerte bueno. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, ah. querido Lucio, pero es muy interesante todo lo que, que estaba conversando, no podríamos haber seguido hablando un, un buen rato más, pero bueno, eso significa que vamos a tener que dejarte <risa> invitado. <por otra> <risa> no, bueno, bueno muchas, muchas gracias. gracias, yo con todo gusto en la medida que el tiempo nos dé, eh, sobre todo porque para nosotros tiene mucho valor los medios de comunicación, que están descentralizados que están atendiendo las necesidades de comunicación e información eh, de las comunas eh, y por lo tanto es eh, para nosotros gustoso de estar acá eh, y poder compartir el conocimiento y la experiencia que vamos haciendo Porque a veces se ve un poco como una realidad un poco cruda como nos decía aquí en nuestro anfitrión eh, Pero lo, lo importante es que, y que a nosotros nos gusta mostrar, y, y que hay una ciudadanía activa. O sea, y que a, a partir de eso, y de ciertas convicciones, y de, de tener conciencia, que las cuestiones ambientales son cuestiones también de derechos. O sea, acá no estamos hablando de paisaje no estamos uh -huh. hablando de pajaritos, uh -huh. estamos hablando de... Eh, de, de vida. Claro, de, de, salud. de vida y de la calidad de vida y del derecho que tenemos al medio ambiente libre de contaminación y de acceder equitativamente a los beneficios que tiene eh, vivir en una en un medio ambiente sano ¿no? en, una, en un ecosistema eh, saludable y yo creo que eso es lo que tenemos que incentivar y, y es lo que nosotros nos dedicamos a promover de que esas experiencias se pueden transmitir y ser mensajes esperanzadores y no inmovilizadores correcto, bueno, muchas gracias Lucio por todo lo que nos ha dado y nos sigue dando así que, eh, y a ustedes queridos auditores los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en nuestro programa, en, perdón, en su programa La Verdad, Una Alternativa